Realizado por Red Pool 77-519091. Resumen. Tema 1. Fundamento teórico de la seguridad ciudadana. Introducción y transición conceptual de la seguridad. El fundamento teórico de la seguridad ciudadana se basa en un marco doctrinal y pragmático que ha evolucionado significativamente. Tradicionalmente, la seguridad se entendía como seguridad nacional, un concepto centrado en la defensa militar del Estado frente a amenazas externas. Con el fin de la Guerra Fría y la globalización, este enfoque se mostró insuficiente, dando paso a la seguridad humana, que pone el bienestar y la dignidad de las personas en el centro. De esta última deriva la seguridad ciudadana, que se enfoca específicamente en proteger a la población de la violencia y el delito en su vida cotidiana, promoviendo una coexistencia pacífica. Esta transición refleja un cambio paradigmático de un modelo estado-céntrico a uno antropocéntrico, donde el objetivo ya no es sólo proteger al Estado, sino garantizar la calidad de vida de sus ciudadanos. Evolución teórica, características y paradigma de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no se limita a la ausencia de delitos, sino que abarca un enfoque holístico que incluye la mejora de la calidad de vida, el acceso a una justicia eficaz y la promoción de una cultura de paz. Sus características fundamentales son Enfoque en la persona y los derechos humanos. Su objetivo primordial es garantizar que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades sin temor. Prevención como eje central. A diferencia de modelos represivos, prioriza el abordaje de las causas estructurales, sociales, económicas, culturales, que generan violencia y criminalidad. Participación ciudadana y corresponsabilidad. La seguridad no es una tarea exclusiva del Estado, sino una responsabilidad compartida que involucra activamente a la comunidad en el diagnóstico, diseño y evaluación de políticas. Enfoque integral y multidisciplinario. Articula a diversos sectores como la justicia, la salud, la educación y el desarrollo urbano para una respuesta coordinada. El paradigma actual de la seguridad ciudadana se enfoca en la prevención, la participación comunitaria y el respeto irrestricto a los derechos humanos, buscando un equilibrio entre el control del delito y la cohesión social. Factores de inseguridad y la Agenda 2030 La inseguridad tiene una dimensión objetiva. estadísticas de delitos, y subjetiva, percepción de riesgo y miedo. Los principales factores que la generan son la pobreza y la desigualdad. Limitan las oportunidades y crean un entorno propicio para la delincuencia. Violencia, fenómeno social que se manifiesta de forma autoinfligida, interpersonal, familiar o comunitaria, y colectiva, política o económica. Alcoholismo y tráfico de drogas. potencian la violencia y son catalizadores de otros delitos. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce la seguridad como un pilar fundamental, especialmente en su Objetivo 16, que busca promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Tema 2. Política criminal en seguridad ciudadana. Origen, concepto y finalidad de la política criminal. Concepto. La política criminal es el conjunto de estrategias, decisiones y directrices que el Estado adopta para prevenir y controlar el delito. No es un ejercicio puramente pragmático, sino que refleja las prioridades de un Estado y su concepción de justicia y orden social. Su finalidad ha evolucionado desde la mera represión del delito hacia un enfoque más amplio que incluye la prevención, tanto general como especial, la protección de bienes jurídicos, la reinserción social del delincuente y la reducción del daño social. Principios de la política criminal. La política criminal de un Estado democrático debe respetar tres principios fundamentales. 1. Seguridad en la vida social. Garantizar un entorno de estabilidad donde los ciudadanos puedan desarrollarse sin temor a ser víctimos de delitos. 2. Legalidad. Ninguna conducta puede ser sancionada si no está previamente tipificada como delito en la ley. n u l u m crimen, nula pena sin elegir. El 3. Respeto de la dignidad humana. La persona humana es el centro y fin de toda actividad estatal y no puede ser instrumentalizada para la consecución de otros fines. Tendencias y relación con otras disciplinas. Tendencias político-criminales han evolucionado desde las tradicionales Etiológica, psicológica y de defensa social, que se centraban en el delincuente y la represión, hacia las modernas, como la de la reacción social, que analizan el proceso de criminalización y el control social. Relación con el derecho penal y la criminología. La política criminal se complementa con el derecho penal, que le proporciona el marco normativo, y con la criminología. que le aporta la base científica y la información empírica para el diseño de políticas eficaces. Seguridad ciudadana y prevención del delito en la política criminal. La seguridad ciudadana es un lineamiento estratégico de la política criminal moderna. Dentro de ella, la prevención del delito adopta dos formas principales. Prevención situacional. Busca reducir las oportunidades para cometer delitos modificando el entorno físico. como mejor iluminación y cámaras de vigilancia. Prevención social. Se enfoca en abordar los factores de riesgo y fortalecer los factores de protección, como habilidades sociales, apoyo familiar y oportunidades laborales. Tema 3. Planificación estratégica de la seguridad ciudadana. Concepto y fundamentos de la planificación estratégica. La planificación estratégica es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones, incluidas las instituciones públicas, definir su visión a futuro y trazar el camino para alcanzarla. En seguridad ciudadana es imprescindible para pasar de una gestión reactiva a una proactiva. Fundamentos Ley 777 La planificación en Bolivia se basa en los principios de integralidad, complementariedad, coordinación, respeto de derechos y transparencia. Procesos y Niveles. Se estructura en tres niveles. Estratégico, largo plazo, proyección de 5 a 10 años, define la visión y los objetivos generales, se materializa en el Plan Estratégico Institucional, PEI. Táctico, mediano plazo, desagrega los objetivos estratégicos en planes a nivel de departamento o área. Y operativo, corto plazo, define las tareas y operaciones anuales, se materializa en el Plan Operativo Anual, POA. Instrumentos de Planificación en Bolivia Plan Estratégico Institucional, PEI. Es el documento que vincula los objetivos de una institución con las políticas públicas de largo plazo como la Agenda Patriótica 2025 y el Plan de Desarrollo Económico y Social, PEDES. Define objetivos, estrategias e indicadores. Plan Operativo Anual, POA. Es la herramienta de planificación a corto plazo que programa la producción institucional, define los recursos necesarios y establece los costos articulando el presupuesto con los objetivos del PEI. Lineamiento estratégico de la seguridad ciudadana. El PEI 2021-2025 de la Policía Boliviana establece objetivos estratégicos clave como mejorar los servicios de atención a grupos vulnerables, brindar un servicio oportuno con calidad y calidez fortaleciendo la prevención y la investigación y fortalecer a la Policía con infraestructura, equipamiento y tecnologías. El financiamiento para estos planes proviene en gran medida de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que son gestionados por los gobiernos autónomos en coordinación con los comandos departamentales de Policía. Tema 4. Fundamento jurídico de la seguridad ciudadana. Marco jurídico general. El fundamento jurídico de la seguridad ciudadana en Bolivia se centra en la Ley número 264 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura. Esta ley establece un marco integral de políticas y procedimientos para garantizar la paz social, basado en la corresponsabilidad institucional, la participación ciudadana y el control social. Constitución política del Estado como marco principal. La constitución es la base de todo el sistema. Establece la seguridad como un fin esencial del Estado, garantiza el derecho a la seguridad personal, define la misión constitucional de la Policía Boliviana y establece la autonomía municipal y las competencias concurrentes para la gestión de la seguridad ciudadana. Leyes, decretos y reglamentos clave. Ley número 264. Crea el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, el Observatorio Nacional y define las responsabilidades de los diferentes niveles de gobierno. También endurece penas para delitos como la evasión y el homicidio en accidentes de tránsito. Decreto Supremo número 1436. Reglamenta la Ley número 264. Detalla la coordinación técnica entre la Policía y las entidades territoriales, el funcionamiento de las estaciones policiales integrales, EPIS, la planificación y la contratación de bienes y servicios, Y Reglamento de Desconcentración de los Servicios Policiales. Regula el proceso de desconcentración definiendo a las EPIs y módulos policiales como su máxima expresión y estableciendo su misión, dependencia y el modelo de policía comunitaria como su eje de funcionamiento. Tema 5. Instrumentos normativos en seguridad ciudadana. Se profundiza en leyes específicas que, aunque no tratan exclusivamente sobre seguridad ciudadana, tienen un impacto directo en ella. Ley número 259, Control de Bebidas Alcohólicas. Esta ley regula el expendio y consumo de alcohol para proteger a la población vulnerable. Su relación con la seguridad ciudadana es directa, ya que busca reducir factores de riesgo como la violencia intrafamiliar y los accidentes de tránsito. El Decreto Supremo número 1347, su reglamento, establece sanciones, multas, Trabajo comunitario y crea el Registro Nacional de Contravenciones. Ley número 263 contra la trata y tráfico de personas. Establece un marco integral de prevención, protección y sanción, modifica el Código Penal para endurecer las penas y permite el uso de técnicas especiales de investigación como agentes encubiertos e interceptación de comunicaciones. Su reglamento. Decreto Supremo número 1486 crea el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico y promueve la prevención y sensibilización. Ley número 348 contra la violencia hacia las mujeres. Características. Tiene un enfoque integral y se fundamenta en principios de igualdad y despatriarcalización. Establece medidas de protección y fortalece a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, FELCB. Relación con la seguridad ciudadana. Reconoce la violencia de género como una amenaza directa a la seguridad. Promueve la coordinación interinstitucional y la asignación de recursos para garantizar una respuesta efectiva. Tema 6. Servicios Policiales de Seguridad Ciudadana. Introducción y desconcentración de servicios. La inseguridad ciudadana exige modernizar los mecanismos de lucha contra el delito y una de las estrategias clare es la desconcentración de los servicios policiales. Este proceso, impulsado por el Plan Sectorial de Desarrollo Integral de la Seguridad Ciudadana 2021-2025, busca acercar a la policía a la comunidad, mejorando la prontitud y la calidad de la atención. Conceptualización y antecedentes. Concepto. La desconcentración es un proceso estratégico y operativo que distribuye los servicios policiales en el territorio para fortalecer la presencia del Estado. En la práctica, se materializa en la concentración de servicios de prevención e investigación en infraestructuras como las estaciones policiales integrales, EPIS, y los módulos policiales. Antecedentes históricos. El proceso se inició en 2007 con el proyecto de Desconcentración de Servicios Policiales Operativos, estableciendo las primeras IPIs y cinco especialidades policiales, Orden y Seguridad, Tránsito, Investigación de Delitos, Identificación Personal y Brigada de Protección a la Familia. Lineamientos Institucionales y Filosofía Filosofía de la Policía Comunitaria Es el pilar del proceso. Se basa en un modelo preventivo, de proximidad y orientado a la resolución de problemas, donde la policía y la comunidad trabajan juntos. Estaciones Policiales Integrales, EPIS. Son organismos técnico-operativos que funcionan bajo la estructura orgánica de la policía boliviana, con dependencias multidisciplinarias para la atención al público. Su objetivo es consolidar una gestión por resultados que beneficia a la sociedad. Módulos Policiales. Son puestos de avanzada con un enfoque preventivo y comunitario. Su función principal es la prevención del delito y la aplicación del modelo de policía comunitaria a nivel local. Mecanismos de interacción ciudadana. La interacción entre la policía y la comunidad se fortalece a través de Escuelas de Seguridad Ciudadana Espacios pedagógicos para formar a los ciudadanos en cultura de seguridad Brigadas de Seguridad Vecinal Organizaciones comunitarias lideradas por la policía para crear un frente común contra la delincuencia. Brigadas escolares de seguridad. Programas preventivos dirigidos a estudiantes para reducir factores de riesgo. Grupo de apoyo civil a la policía. g a c i p Voluntarios que cooperan en labores de prevención y auxilio. Ciudadanía cooperante. Ciudadanos comprometidos que suministran información para prevenir y contrarrestar la percepción de inseguridad. Servicio Aéreo Policial y Marco Normativo Servicio Aéreo se crea para desarrollar tareas integrales de prevención y mantenimiento de la seguridad con aeronaves operadas por la Policía Boliviana. Marco Normativo de la Desconcentración Se sustenta en la Constitución Política del Estado, la Ley No. ú m e r 264, la Ley Orgánica de la Policía y sus reglamentos específicos que definen las competencias y responsabilidades en este proceso. Tema 7. Tecnología Preventiva Pública en Seguridad Ciudadana. Nuevas tecnologías de la información y comunicación. Las TIC son herramientas clave para modernizar la seguridad ciudadana. La Ley número 264 y sus reglamentos promueven su uso para la prevención del delito y la violencia. Sistemas y tecnologías clave. Comunicación en recintos penitenciarios. Se implementan sistemas para bloquear telecomunicaciones que puedan facilitar actividades delictivas desde las cárceles. Tecnología de autoidentificación por radiofrecuencia, RFID. Se utiliza para el control de la comercialización de combustibles generando datos para la seguridad. Sistemas de cámaras de seguridad y monitoreo electrónico. Se establece la obligación de instalar cámaras en entidades públicas y privadas con acceso para la policía boliviana para fines investigativos. Alarmas vecinales. Se fomenta su instalación como parte de una red organizada de comunicación comunitaria para la alerta temprana. Centro Automático de Despacho Integral. CADI. Sistema de Atención de Emergencias a nivel nacional para coordinar la respuesta policial. Sistema integrado de comando y control. BOL 110. Plataforma para recibir, clasificar y despachar requerimientos de auxilio garantizando una respuesta oportuna y eficaz. Georreferenciación del delito. Utilización de tecnologías para mapear y analizar la incidencia delictiva, facilitando la toma de decisiones informadas. Marco normativo y estándares. El Viceministerio de Seguridad Ciudadana es responsable de emitir los estándares técnicos para el desarrollo de estas tecnologías, asegurando su interoperabilidad y eficiencia. El marco legal busca una implementación integral y coordinada de las TIC. Tema 8. Derechos humanos y crimen organizado. Introducción al crimen organizado. El crimen organizado es un fenómeno complejo que trasciende fronteras, involucrando redes delictivas que buscan beneficios económicos o políticos a través de la violencia y la corrupción. Es una grave amenaza a los derechos humanos, la seguridad y la estabilidad de los Estados. Derechos humanos y crimen organizado. Lineamientos conceptuales. Los derechos humanos son principios y garantías inherentes a todas las personas. El crimen organizado vulnera directamente derechos fundamentales como la vida, la libertad y la seguridad. Principios de los derechos humanos. Son universales, inalienables, indivisibles y interdependientes. Generaciones de derechos humanos. La lucha contra el crimen organizado se enmarca en la protección de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Marco jurídico. Sistema universal. Instrumentos como la Carta de la ONU, la Declaración Universal y los Pactos Internacionales establecen el marco de protección. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Convención de Palermo. Características. Es un tratado vinculante con un enfoque integral y preventivo, fomenta la cooperación internacional y tiene una estructura modular con protocolos adicionales sobre trata de personas, tráfico de migrantes y tráfico de armas. Tipologías delictivas. Penaliza el blanqueo de dinero, la corrupción y la obstrucción a la justicia. Sistema americano. A través de la o a complementa la protección regional. Realizado por Red Pol 775191.